ピー Le dijo a su suegro: De aquí no sale a hacer ningún mandao. d Te espero yo como ese novio que quedó plantado. Porque a su novia le dijo su suegro: De aquí no sale a hacer ningún mandao. d